Adéntrate en el cosmos, conversa cara a cara con el universo, compártenos tus ideas y tus experiencias Bienvenidos a Cosmonautas, comenzamos serie de pinturas que ha venido pintando desde que tiene recuerdo, memoria, desde que estaba chico y bueno estas pinturas son algo peculiares porque en ellas nos muestra ciertas naves extraterrestres o algunos, eh, cómo le podemos llamar señor Crispín, que son eh, todos estos dibujos que nos mostró, que eran como simétricos, que eran dibujos que dice que son del interior, son como ornamentas que traen las naves adentro, algo así. Es que son eh, es propiamente cómo está, está constituido la parte de adentro, cómo está formado. O sea, hecha, hecha lo que es el interior de, de las naves. Por eso es que se puede decir que al apreciarlos es, se ven medio raros porque no es muy dado a darse a conocer cómo están constituidos, cómo está formado. Y... Y solo cuando uno tiene ese contacto con ellos, ellos, lo al momento de ingresar a sus naves, uno, pues, ve eh, cómo está hecho en su interior. Y, y cuál es la manera de, de trasladarse de ellos de, de un lugar a otro, o sea, de un planeta a otro. ¿Y, y cómo, le, cómo le llegan a usted estas imágenes? ¿Cómo, cómo es que se hace de ellas? Eh, cuando usted está dormido, usted cómo cómo es que sucede este contacto? Pues, pues es que me eh, propiamente medio porque escucho los ruidos que hay a, a mi alrededor y y a ellos yo los, los veo físicamente físicamente hay el traslado. ¿Y usted cómo se comunica con eso a través de la mente? Es a, a través de la mente, a través de los ejercicios que ellos me, me han indicado, es la facilidad para poder contactarme con ellos. Okay. Aunque propiamente ellos, eh, ellos se comunican con uno cuando tienen esa necesidad, esa conexión, para entregarles el conocimiento que, que se requiere para que la humanidad, o sea, sus hermanos uh -huh. de la Tierra, en el planeta Tierra, ellos logren avanzar y hacer menos destructivos. ¿Los primeros contactos fueron de ellos hacia usted o de usted hacia ellos? ¿O cómo es que se dio este primer contacto que usted no, se acuerde? Es que, es que los primeros contactos ellos, ellos se, se presentaron. ¿Se presentan ellos? ellos ¿A qué van tenían? Entonces, yo, yo pensaba desde niño que todo, todas las personas tenían esa cualidad de tener esa conexión con ese tipo de personas y ya cuando este, porque para mí no, no era propiamente que me causaran, que me asustaron sino todo lo contrario se me decía algo a familiar y ...por su tamaño, pues eh, eh, es que hay de diferentes tamaños... ...hay pequeños y hay muy grandes... ...más grandes que rebasan más de dos metros... ¿Usted usted contactado de todos los tamaños o... Sí, hay, ...hay alguna raza en especial? es diferente este tamaño... ...pues son las razas que siempre han existido... ...escondidos en el planeta Tierra... ...porque ellos dicen que están siempre expuestos a que... ...sus, sus hermanos de la Tierra los destruyen, no los dejan avanzar desarrollar ningún trabajo y siempre lo que hacen es, es, este, es, es retenerlos y no permitirles esa libertad de acción porque es, son unos cuantos, unos cuantos ambiciosos que quieren ser absolutos del de, de conocimiento para obtener todas las riquezas que ellos quieren y es la razón que a nosotros no nos dejan avanzar en una forma libre y con el, y con el deseo profundo de, de poder este, compartir nuestro conocimiento a, a aquellos que tienen esa necesidad de tener ese conocimiento. Estamos en un despertar de conciencia, eh, la humanidad sí. está despertando de, de todo este letargo de muchos años porque las visitas eh, que nos hacen o estas vigilancias que nos hacen los extraterrestres, los hermanos mayores, para decirlo, se han dado desde, desde muchas épocas, ¿no? Sí, desde hace muchos siglos, desde siglos. Ellos siempre han estado presentes eh, colaborando con la humanidad. Ellos son los que han, a, han, a, han ayudado a construir los grandes monumentos que existen en el planeta Tierra. las pirámides. Como las pirámides. Eh, ellos inclusive han tenido eh, robot eh, en la pirámide para que se construyeran esas pirámides, sí. porque la fuerza de, de aquel tiempo no era suficiente para levantar, eh, dicen los bloques tan enormes, Qué que son varias, hasta 10 toneladas, y esos robots, ellos se encargaban de, de levantar, de ayudar, para acomodar esos bloques en el lugar donde preciso. Porque las pirámides, ellos dicen que son eh, eh, son como transformadores. Fuentes de energía. ¿verdad? Fuentes de energía. O sea, acumuladores de energía, para que a través de esa energía ellos puedan eh, sobrecargar eh, sus naves y poder trasladarse al lugar donde ellos requieren. Requiere. Sí. Eh, señor Crispin, regresando a las, a las pinturas que usted hace, desde, ¿cuándo fue la primera que hizo? que hay algunas que datan del 89. No, ¿qué edad, no? ah, sí, o sea, ¿qué edad tenía usted? ¿Cuándo, ¿cuándo recuerda haber hecho la primera pintura? Yo, pues yo, yo no, yo no pintaba sino hasta el tiempo porque realmente para mí era complicado este, obtener esos pinturas. Entonces, yo, yo, yo además bien era con pintura rupestre. era base de tierras, de piedras de, y de, de plantas y de flores era, era mi material para para dibujar y, y esos dibujos eh, yo los plasmaba en una pared eh, grande que había en la casa que tenía yo como unos cinco años y ahí están mis dibujos eh, y en esos dibujos era para dar a conocer las inquietudes de ellos y a través, era, a través de usted le pasaban esa información, se estaba la información. Pero propiamente eh, las personas que iban a, a ir al lugar de, este, de origen donde, donde vivían, pues realmente eh, no tenían conocimiento. No había conocimiento. No había conocimiento y lo único que decía, pues es, que yo creo que está medio loco porque lo que está, lo que dibujo este, es pura es fantasía. ¿Y, y de las pinturas que tiene, que nos ha mostrado, que tiene aquí en su casa. ¿De cuándo es la primera? ¿Se acuerda usted cuándo fue la primera pintura que hizo ya con, con pinceles y tal cual como las vemos ahorita? Pues realmente no, no, este, no tiene muchos años, pero estamos en 1986, 1987, por ahí. Parece como unos 30, más o menos 30 años. Como 30, como 30, 40 años. Y los dibujos que tiene, que son más de 700, los platicaron sí. otro día más de sí. 700 diseños, que no son iguales, son no, diferentes no son iguales. todos. Sí, todo está eh, no es propiamente un huevo, sino es, es un ojo. ¿Qué, ¿Qué significan está? estos diseños? Porque son, dice que usted los, los ha visto dentro de las naves. Sí. ¿Qué significan? ¿Tienen algún significado? Bueno, tienen, tienen este un gran mensaje donde, eh, donde, este, donde ellos explican cómo, cómo está construida la, la nave, dónde van eh, los pulsores y... Y por qué estaba de esa forma? Porque cada cada uno de los diseños es diferente. Cada sí. uno de los está dentro de, la, de las sí. diferentes naves. No, usted. Sí. usted ha estado dentro de esas naves. Porque son miles de naves. Sí. Usted ha estado dentro de ellas y, este, y tienen este significado de que como de, de, de lo, del funcionamiento que tiene la nave propiamente o sí. tienen algún sí. Lo único que no tengo es, es el dato de, de qué material están está hecha. Se desconoce propiamente el nombre de los materiales de en el planeta Tierra. Por eso es que yo no, inclusive ni, ni los, No me permitieron que lo mencionara. Y si no tiene caso que tú menciones cómo se llama cada material, porque no te van a entender. Te van a decir que no es cierto. Sí, claro. Y, y, y dentro de todos estos mensajes que, lo, que le han dejado ellos a usted, eh, ¿qué es lo más importante que cree que nosotros tengamos que aprender para.? Pues lo más importante es, es desarrollar la mente para descubrir este todo lo que ellos están, están enviando a través de, de diferentes formas, a través de, de dibujos y a través de plasmaciones en, en, en los, ¿cómo se llama? Donde, donde hay este, grandes grados de de Los dibujos que han hecho. Los que han hecho los agrogramas. En los agrogramas eh, es, es tienen una gran, este, si, no, si nosotros lo analizamos con aparatos potentes, vamos a ver, son circuitos, son circuitos de, de, de cómo se está empleando, la energía que se está empleando para beneficio de la humanidad. Y estos agrogramas también son mensajes que nos vienen dejando. Son, son mensajes cómo cómo va teniendo el planeta cómo se va trasladando consecuencia de, de los problemas que tienen que tienen los gobernantes de tratar de, de, este, de destruirse uno al otro por propiamente por por ambición por ignorancia porque la ambición no es más que causa de, de ignorancia. Así es. Sí recuerda este que lo hayan llevado estos seres en sus viajes por pues lo que más, más recuerdo más reciente es el, el planeta que les, les dicen Brahma Bramaloca. Bramaloca. Bramaloca. y Brahma las personas ahí eh, en ese planeta son muy tranquilas y ellos construyen su, su nave para trasladarse que son como especie de, de burbujas son burbujas muy grandes que vienen más de más de 6 metros de grande. Y ahí se mete en esa burbuja y, y simplemente sé que es un pequeño aparatito, muy pequeño, muy pequeño como... Yo lo vi como unos 10 unos centímetros. Como el celular. Como el celular. Y ellos lo oprimen igual como el celular. Y es la manera como programan esa burbuja para que se pulse. Y para, también para ordenar. Y ellos emplean para la, emplean la naturaleza, emplean el, el aire para que es encargue de pulsarlos. Y cuando están fuera ya de la órbita donde existe el aire, que viene siendo como el, el cosmos, uh -huh. pues ellos se pulsan a través de, de, este, de, la, de, la, de la acumulación de energía que tienen en su pulsores, porque son pulsadores también este, electrónicos. ¿Y las personas de ese planeta cómo son físicamente? Pues hay de, también de, toda, de todas las medidas, o sea que físicamente hay, este, yo vi de 80 centímetros a, a 2 metros, 20 Pero centímetros. ¿Pero físicamente, físicamente, físicamente Tienen un parecido, en el planeta de Loca tienen un parecido a nuestros rasgos. Ah, qué padre. Sí, porque supuestamente ellos ya, ya han pasado por, por etapas de de evolución la etapa de evolución es, es que, que ellos dicen que cada planeta eh, este planeta es un el planeta tierra es un laboratorio como otros planetas, son laboratorios donde mejoran físicamente o sea, le dan un mejor parecido a a la persona cada planta que existe es un estudio que nosotros tenemos de evolución cada planta tiene su evolución Y cuando esa planta vemos que evoluciona, nosotros eh, aprovechamos para llevarla a otro planeta, uh -huh. llevar sus semillas. Si, si ustedes investigan este, cada planta, su forma, cómo está construida cada semilla, eh, es de lo más raro que puedan ver. en semillas. Tienen diferente forma. ¿Por qué? Porque son de diferentes planetas. Ellos traen semillas de diferentes planetas a esta Tierra. Los problemas, las enfermedades que, que hay este, ahorita en la actualidad aquí en la Tierra es de, de las piedras que caen del cosmos, uh -huh. los aerolitos. ¿El aerolito? sí. ¿Ellos traen la enfermedad? Ellos arrastran, uh -huh. arrastran células de otros, de otros planetas. Que a través del de contacto de los elementos de la tierra se desarrolla y eso implica problemas de salud Entonces, por eso ellos dicen que despertando conciencia en nosotros sabremos cómo vamos a contrarrestar los problemas que, que está sucediendo es un planeta dice es un planeta de evolución de aprendizaje y tienen que aprovechar tenemos que aprovechar, pero aprovechándolo, haciendo las cosas eh, positivamente. ¿Qué le han dicho de, de, de, de aquí de la humanidad? ¿Qué, ¿Cuál va a ser nuestro, nuestro fin o nuestro ultimátum para cambiar, por ejemplo? Pues lo único nuestro fin es que si, si los gobernantes siguen con su ignorancia, eh, destruyendo las cosas que ellos han, que no han creado eso están pro, este, están propiciando cambios en el planeta como era lo que traen entre Corea del Norte sí. y Corea del Sur y Estados Unidos si sí, es que las bombas atómicas lo que hacen es dar, dar hacer que la tierra haga su cambio de giración del eje donde se encuentran entonces pues por eso hay por ahí hay un, hay un uh, ellos dejaron un uh, si hicieron un programa que hicieron en Inglaterra donde eh, hay un pequeño un círculo y luego va creciendo el círculo hasta llegar el círculo al, al centro al centro grande y luego va, va disminuyendo entonces ellos están hablando de, de de lo que está ocurriendo con la tierra que la tierra empezó O sea, desde cero. No era un planeta habitable. Entonces, ha ido evolucionando. Llegó a ese estado de estabilidad, o pues, sea, en el eje actual que tenía. Entonces ahora va declinando. Por todos los ese, cambios. Que los, hay... Todos los cambios que están, que están ocasionando, que están originando eh, este, cambios para llegar de nuevo a cero. O sea, que también... Los... No existe vida. Los desastres naturales, los grandes desastres son ocasionados por este modo. Son ocasionados, todo lo que sucede en la tierra es ocasionado a consecuencia del cambio de su eje. Oiga, señor Crispín, ¿y va a llegar el día en que se van a presentar con nosotros? ¿O ¿Así sea, va a haber un contacto ya directo con la humanidad? Eso es lo que ellos quieren y siempre han querido. Ellos siempre dicen que ellos han querido a toda costa presentarse a la humanidad para ayudarle a la humanidad. Hacerlos despertar que, que, por favor, cuidemos el planeta. Y cada persona que dicen ellos que ellos preparan, que lo que, lo que preparan solo que nos sometemos nosotros a, a hacer lo que ellos dicen y a practicar lo que ellos nos enseñan, para que nosotros seamos los emisarios, los guías, los guías sean emisarios para que demos a conocer lo que ellos quieren realmente realizar, Ese, esa es eh, la, la inquietud, la inquietud, la inquietud que, que, ellos tienen. que ellos tienen. Y de las razas que habitan en el universo, eh, eh, usted dice que ha contactado con varias, varias razas, ¿de dónde provienen algunas de ellas con las que usted ha platicado? Pero, pero es que son, son miles de planetas, eh. en sí. realidad este, no no se sabe no, rec no recuerdo porque no todo lo recuerdo hay, hay algunas como dice usted razas que son de dos metros por ejemplo son uh -huh. muy altos los, los extraterrestres. Sí, sí es que algunos que son más bajitas es que algunos son son este son este arianos son, ¿Sí? y que son pleiadanos sí sí Dios, sí, sí eh, Asturianos sí, uh -huh. Asturias donde está Asturias esos todos, están presos de son los que están tienen el problema porque ellos quieren también apropiarse del planeta para ellos Ellos ellos tienen un pleito, tienen una guerra entre ellos. Ah. Que es el planeta más cerca, más cerca para ellos, y tiene todos los elementos para ellos este, cambiar físicamente su rasgo. Ah. Ese es el, el, el, este, el pleito que tienen. Todo lo que ellos quieren es que dice que, que nosotros despertemos para que no permitamos de que ellos destruyan pues la raza. ¿Y qué hay del libre de albedrío? O sea, el libre albedrío es, es, es de acuerdo a, a, la, a la evolución de cada ser, de acuerdo a, a, este, a nuestro desarrollo y la libertad que tenemos de acción. Pero que actuamos de una forma positiva. Ah, es como se puede lograr. Ese es como se día. puede lograr. De otra forma, dice, no habrá ningún avance. Oh, sí. Y eso lo han estado a través de los maestros que han venido a la tierra. Este, como lo, Son no, noventa y 97 maestros y lo único que han hecho es, dice, los han quitado la vida que no les conviene que ellos estén despertando la conciencia ah, ¿no? sí. y el más grande es Jesucristo el más, de, el más este que fue más, más pronto a, a venir de nuevo a hacer servicio fue Yeshua, Yeshua. Eh, Yeshua. ¿Y, y, qué, ¿Y qué piensan ellos de las religiones? De, de, de todas las religiones que existen porque son muchas ¿no? es que a ellos no les interesa este, no, este, desde la religión lo que tienen es que estar creando desavenencias Así es. realmente no, no los unifica uh -huh. sino está creando desavenencias en todo porque quieren tener el mango uno y otro y ser el único el, que existe aquí en la tierra que sean los únicos Y ellos, este, no, ellos no tienen eso. Es decir, son inventos de, de, los, de la humanidad que, que vive en esta tierra. No es invento de nosotros. A nosotros no nos interesa nada de eso. Oiga, oiga Spin, y este pues en el, en el planeta hay muchas, muchas lenguas. O sea, hablamos diferentes idiomas, por ejemplo. Sí. Este, llegará el día en que hablemos todos el mismo idioma. Así es. Que todos nos entendamos porque pues eso ha sido una de las principales barreras que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad que bueno pues el idioma es diferente, la escritura hay escrituras muy antiguas como los, la china, el mandarín por ejemplo que son escrituras que son gráficos muy complejos que nosotros no podemos entender porque no los escribimos de la misma manera que los escriben ellos por sí, sí. ejemplo y eso nos, nos hace entrar en cierta disparidad de pensamiento por ejemplo ¿no? no pensamos igual que un chino, que un japonés, simplemente por el hecho de que ellos han desarrollado a lo largo de los años más, eh, más eh, situación en cuanto a creatividad, cultura, no sé, por así decirlo. ¿Qué se piensa de ello? ¿Qué, nos, qué le han dicho los extraterrestres algo al respecto eso? Por eso? Lo que dices es que siempre que desde construcción de, de que se habla de la Torre de Babel, eh, en aquel tiempo se hablaba una sola lengua. Era fácil la comunicación. Y se tuvo que cambiar, la, se tuvo que modificar la lengua porque lo que estaban ocasionando era que el que nos estaba dirigiendo quería ser, ser un dios todo poderoso. Y él, él creía en aquel tiempo este, que construyendo esa, esa torre llegaría a, este, a, a, a estar en los cielos y esa fue la peor la peor este peor error que cometió el, el ser humano el primer error que cometió porque ha habido bastantes este, cosas que han pasado a lo largo de la historia por ejemplo eh, se acuerda que hubo por ahí un vestigio de que encontramos gigantes unos unos osamentas de gigantes que medían más de cuatro metros de, de este, largo normal. este si sí existieron los gigantes sí, aquí en la Tierra. Viven, viven, viven, siempre este, y todavía hay existencia de gigantes. Todavía existen los todavía gigantes? Existen gigantes. ¿Y dónde están? Pero están, están escondidos ah, en, abajo de la en, las, en las selvas. Ah. Tienen, su, tienen también su, su ciudad, diríamos. Y existen todavía. ¿En en sí, en las selvas es que no se han escudriñado, eh, ellos allí se... ¿Pero son seres evolucionados. Sí, son seres este que tienen una evolución, por eso ahí tienen medios de poderse proteger okay. de que no de no ser visto. Y la Tierra hueca, dicen que hay ciudades subsuelo en esa Tierra hueca, en la Tierra hueca es donde existe esos esos seres de ese rango. Y, eh, y estos seres este viven en paz con la naturaleza, con la tierra, ellos o sea, que... ellos, ellos, ellos han evolucionado en ese sentido, sí. cosa que el ser humano no ha hecho, o sea, seguimos explotando la naturaleza, contaminando el planeta, este, acabándonos la capa de ozono, y bueno, te, muchas cosas que el ser humano que vive en lo que viene siendo el planeta, la superficie terrestre, por así decirlo, se ha dedicado a, a destruir el planeta, y estos seres que son más evolucionados tienden a proteger esta Sí. Esta parte. sí, son guardianes del de, de lugar donde habitan, de cuidar a, a toda costa, eh, cuidar la naturaleza porque es la que la proporciona la vida. Esa es la vida de cada planeta, la naturaleza. Entonces, si ustedes ya han comprobado que en los lugares donde ya no existe ninguna planta, ningún agua, que es desértico, no hay vida. No hay vida en esos lugares. Y viven solo a través de, de los lugares que, que tienen eh, tienen pues todavía naturaleza. Oye, señor Crispín, y de las civilizaciones antiguas hasta las más actuales, este, ¿todas han sido contactadas por seres extraterrestres? desde sí. el, ¿Los sumerios se acuerdan de aquella civilización, de los primeros que habitaron la Tierra? Digo, quizás a lo mejor haya otras de que anonakis, no. Los anonakis, los sumerios, o sea, anonakis. todos ellos han sido contactados, son dirigidos precisamente por ser no se diga los egipcios, los sí. incas, los mayas, los este, todas estas otras civilizaciones que casi estuvieron a la par, no en diferentes polos sí. de diferentes puntos de la tierra, ¿no? Y En ese tiempo había un verdadero respeto con esa con esos seres. Porque este, había la, no tenían la duda de, de que fueran realmente hermanos, porque Cada uno de nosotros no somos propiamente terráficos, no somos de la Tierra, somos de diferentes razas, de diferentes planetas. Somos semillas estelares. Somos semillas est estelares, nuestra Tierra está en el cosmos. Y el cosmos es infinito, que nadie sabe en realidad hasta dónde este llega se termina el cosmos. ¿Y usted eso sí sabe de qué linaje viene? Pero no, no mentiría si le digo de qué linaje. Vengo porque todavía no, no, no, no me he metido a investigar a fondo de qué dinero soy, pero yo no soy propiamente de, de este porterraque, yo soy Yo vengo de otro, de otro planeta y de una reencarnación propiamente reciente que es esta, la que es la primera. Sí, es la primera reencarnación, la primera oportunidad que, que tengo. Entonces con razón se bebé. Y es por eso que yo tengo que aprovechar. Sí. Pues todos tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos porque no sabemos, el momento que dejamos el, la materia física, no sabemos a qué lugar vamos, vamos a ir. ¿Sí? Esa es una oportunidad. Cada ser que toma una materia física reciente es una oportunidad que tiene de evolución para poder regresar a su lugar de origen. Eso es lo que siempre se ha dicho y es siempre lo que lo que está escrito a través de ese libro que se llama libro sagrado los libros sagrados que no es no es solo también es el, el de Orantia y es este, el, el, el Badabajita y el, son libros que los maestros que ellos han estado entregando sí. o sea que aquí estamos para aprender y en la medida sí. que aprenda uno poder regresar a su a su a su lugar de origen y, y la facilidad de no tener eh, este problemas en el transcurso del, del lapso de su vida entonces ¿qué pasa cuando nos morimos ¿Nos regresamos o tenemos depende de acuerdo, de, acuerdo a, de acuerdo a nuestro avance es la oportunidad que tenemos de acuerdo a nuestro avance este es, eh, o sea ya, ya hay una como se dice una grabación Ajá. Eh, un, un patrón ¿un registros acásicos? Sí, es un registro un registro donde realmente cuál va a ser la función que vamos a desempeñar este, y ahí no importa si es este, nace el hombre o el mujer por eso se dice se habla siempre del hombre, yo tenía esa inquietud de que por qué siempre se hablaba de hombre no se hablaba de Dios y mujer y se dice Dios y hombre ¿por qué? porque, porque el ser o sea la mujer tiene la, lo, lo mismo que tiene el hombre, o el hombre tiene lo mismo que tiene la mujer. Si nosotros nos exploramos, vamos a encontrar que también tenemos la, la parte, de, los labios principales de la mujer. Sí, claro. Ya y, llega un momento en el que en el desarrollo que se, siendo el, des, el desarrollo se, se fortalece en y en el desarrollo de, de, de la que la ingiere, de la alimentación que la ingiere, en la formación de su cuerpo. ¿Y estos seres. Eh, son sexuados también, o sea, tienen sexo sí. y, y tienen también o sea, tienen se desarrollan como nosotros nos desarrollamos eh, sí. se... hombre y mujer tienen amigos? Sí. ¿Eh? no sé si hayan oído que por ahí que, que muchas mujeres de repente desaparecen y que duran eh, tres meses o seis meses o duran un año esa mujer lo que hacen es que, que ellos le implantan en su, sus células a su cuerpo para transformar su, su estado físico uh -huh. eh, y, y formar como se podría decir superhombres uh -huh. dotados de inteligencia y uh -huh. eh, ocasiones o sea las mujeres tienen una producción de 40 de 40 de 30 30 este nacimientos nacimientos? ¿Nacimientos? Okay. Eh. Pero, ¿Pero eso no está así como que no es legal eso o si sí es legal que hagan eso? Para ellos es legal. Para ellos sí. Posiblemente para nosotros no sea legal. Pues sí, porque eh. si lo hacen a fuerzas. Pero lo que hacen es que hacen una grabación en, en la mujer para que no se acuerde de los procesos que, que tuvo y donde estuvo. Y ese es el, el problema que ellos tienen. Y por eso es que a veces que tratan de destruirlos. Pero ellos siempre han tenido esa práctica de mejorar la raza, de mejorar su raza. De ellos, de, para el, beneficio de, de ellos. ellos. Para beneficio de ellos. Entonces, uno, la oportunidad que uno tiene de, este, de, de nacer en un, en un ser este, terráqueo es un estudio de ellos, Entonces, nosotros somos un estudio de ellos, nosotros somos los ratoncillo de, de la de ellos. Entonces, ¿usted cree que usted nació así? Sí. ¿Sí? sí, ¿Sí? sí. ¿Ese fue su origen? Sí, porque sí, así lo, eh, lo percibí, ah. desde, desde la edad este de... yo recuerdo, para mí fue un... Eh, fue una atrocidad cuando yo salí de de mi madre. Fue algo traumático. Fue traumático y nunca se me ha olvidado. ¿En serio se acuerda? Yo recuerdo, yo recuerdo desde que salí del vientre de, de materno de mi madre. Desde allí me acuerdo yo. No me acuerdo quién fui, qué fue dónde estuve, en qué planta estuve, pero sí me acuerdo bien de de esa El nacimiento. Dicen sí, que nacimiento es es lo que digo todo. yo que, que muchos preguntan ustedes se acuerdan cuando eran niños, que tenían meses de nacido. Y dicen, "No, que no que no se acuerdan." Yo sí me acuerdo. Nos acordamos de Yo me acuerdo. La... yo me acuerdo desde desde cuando salí de viviente de mi madre, que este, para mí fue un sufrimiento. ¿Sí? Entonces, yo creía que de niños de que que todos sabían, se acordaban se acordaban. Entonces, cuando yo empecé a, a investigar, a, a, a ir a, a diferentes escuelas, es eh, donde me di cuenta que todo lo que había no era, no era común para muchos. Pero, ¿cómo <coughs> sintió este planeta al salir al salir del litre de su madre? ¿Cómo sintió este planeta? ¿Denso, pues pesado? Pues, yo lo que sentí, sentí este, para mí, eh, teníamos un nuevo, nuevo nacer. Lo sentí eh, ligero, oh. sí. yo me sentí ligero, ligero. me sentí ligero, yo que había un cambio al que tenía anteriormente, oh. sí. para mí fue un cambio, bueno. o sea bueno, una ventaja, oh, okay. una ventaja de tener una nueva materia física para poder, este, poder avanzar, entonces aquí no importa si fue a la universidad ¿Qué? o a la universidad, sino es la manera de cómo vas a ayudar a, a, este, a los demás. ¿Te importa el corazón. ¿Te importa pues no es el corazón. ¿Qué es la mente? Con la mente. La mente. Hoy ya hablamos del corazón, el corazón no piensa. Sino a través de la mente es, es como coordina todo este nuestro sistema a través de los sensores que nosotros tenemos que se le llaman, llaman chakras. Sí. Es como nosotros este cuidamos a nuestra materia física. Sabemos qué, qué, qué le vamos a dosificar para que la materia fí física esté en armonía. Y si envejece, envejece por falta de, de este de, no de conocimiento, sino que nos volvemos holgazanes, todos lo queremos a la facilidad. Y es lo que ocurre con los países, que todo, todo lo tienen Este, ya en, en, como dicen en charola de plata uh -huh. ya no quieren trabajar no quieren hacer nada sino que como digo todos los grandes castillos y todos los grandes monumentos se han construido a base de la sangre de, se han aprovechado es, a través del castigo para que, que hacerlos trabajar gratuitamente porque es, malamente los alimentaban uh -huh. y, y es por eso es que ellos sabiendo sabiendo lo que lo que estaba haciendo a sus hermanos que se han olvidado de aquello que viene a la tierra de, de estar causando ese daño, ese prejuicio a, a sus hermanos. Oiga señor Crispin, y ya casi para finalizar nuestra entrevista, nos gustaría que nos platicara qué conocimiento tiene usted de que hay ciertas bases aquí en una tierra donde ellos están como. Haciendo ahí experimentos y cosas de esas Y que viajan, o sea, van, van y vienen Pero que hay bases aquí en la tierra Pues aquí en la tierra hay, hay miles de bases precisamente aquí en el Cerro o sea, que Se llama la colonia, era una base Hay una base, ¿y se van hay... la a las naves de ahí? La manera que fue construyéndose aquí la ciudad este, Ellos se alejaron aquí <coughs> de esa base Pero hay una base aquí, la colonia era una base Porque hay todavía este unos señalamiento algunos algunos señalamientos que son las, las vértices uh -huh. para ellos tener el, el, el, o sea que donde están esas esas figuras este, que es como cinco puntas estás señalando cinco eh, como diremos eh, cinco paralelos sí pero eso no lo vemos físicamente tenemos nosotros necesitamos este uno los lentes adecuados para ver pero pero están Arriba, como más de como mil kilómetros, está ese señalamiento. Ellos tienen ellos tienen, tienen esos lentes, sobre, sea que los, los países están de, subdesarrollados, como en Alemania, ellos tienen ese tipo de... No, no los permiten porque si, con, si lo que, con los conocimientos que han tenido de, la, de las naves que han aterrizado, que han fracasado, ya están ocasionando eh, grandes daños. Entonces, por eso es que ellos no permiten eh, propiamente, eh, como de, se dice, decía Yeshua, no echarle este, las flores a los pueblos. Se dice que también perlas. en la barranca, en Chapala, sí. en Ocotlán, también hay sí. ciertas bases, ¿verdad? O sea, sí, aquí, hay, bueno, aquí nuestro estado. Sí, en nuestro estado hay varias bases, inclusive sí. si nosotros vamos a juegos ah, eh, inclusive sí, sí, sí. ahí encontramos este, las piedras eh, donde están... Eh, Este, dibujado las naves y, y las caras de ellos el rostro de ellos y los mensajes los mensajes donde dicen despierten, despierten, despierten despierte. nosotros estamos entregando diariamente estamos entregando claves para que despierten conciencia. pero eh, como dicen muchas de las ocasiones no nos hacemos entender ¿Por qué? porque no quieren Así es, señor Crispín, ya como para que nos eh, deje así como en claro, ¿hay alguna fecha en específico que ellos le hayan pasado a usted en la que vayamos a tener un, un, este, pues no sé, que se nos vaya a presentar algo que nos haga cambiar, que nos haga ver las cosas de otra manera o va a ser paulatino todo? No, es todo es paulatino porque realmente yo no quieren dar fechas porque este, sí, por sí que estamos locos. Y al saber esas fechas eh, se destruiría la mayor parte de terminarían desquiciados por eso es que no ellos no entregan ni ni entrega él está es el regente de planta tierra Yeshua y él no quiere entregar estas fechas porque se volvería a la humanidad muy loca se destruiría por eso que es que no sabemos ni la hora ¿no? sí. por eso ellos dicen que tenemos que desarrollar para poder encontrar este realmente ¿no? eh, saber saber lo que tenemos que hacer bueno pues usted va a seguir con sus contactos va va a seguir este con esos contactos diario tiene contactos con ellos o por ejemplo ahorita cuándo fue el último contacto que tuvo lo recuerda y no? o sea, yo precisamente, pues casi la mayor parte de los días tengo tengo contacto con ellos ¿Sí? Y la escritura la sigue desarrollando, sus, sus trabajos. Sí, sí inclusive es la escritura que ellos me están dando también, por ahí ya voy, lo llevo numerada Es una escritura que es este que ellos dan, donde hablan de eh, todos los, los horrores que está haciendo la humanidad y, todo, y los consejos que lo que debemos de hacer. Pero eh, lo, lo que debemos trabajar. Debemos trabajar, pero dice, propiamente eh, eh, ustedes no han querido trabajar. Si ustedes nos ayudaran trabajando, eh, mejoraríamos el, el sistema de vida del planeta. Es porque si el que destruye un árbol, debe de, de sembrar, eh, de plantar por lo menos unos 10 árboles y, y cuidarlo y no lo hacen, no, no lo hacen, no, no lo hacen. No, no no lo hacen y se están el agua lo están contaminando y están pues están destruyendo todo y es una tristeza en realidad que se esté haciendo eso sí, sí precisamente a través de a través de ese mensaje que, que se hizo en Inglaterra donde está dibujado este en forma de círculos ellos nos están indicando que el planeta está teniendo esas giraciones esas consecuencias de lo que de lo mal de la mala actuación de nosotros lo que vivimos en este planeta. Si es no se dan cuenta que ustedes están ocasionando trastornos en su planeta y va a llegar un momento dado que si lo descuidan van a destruirse a través de nosotros. Pero si los no quieren. A través de los que tengamos voluntad. Ah, por eso a, que través, a través del desarrollo, desarrollo de la mente. Eso nos da facilidad para poder adentrarnos en la mente de las otras personas y hacerlo despertar de una forma consciente pero tiene que haber voluntad, si no hay voluntad. No, y si nos aferramos a la religión Si Estado, nos aferramos a la, la, la, la, la religión, lo que ha hecho es que ellos no formaron ninguna religión, porque eso, ellos estaban bien seguros que eso nos iba a modificar nuestra manera de vivir. Nos iba a... Este a, a... Él, él inclusive derramó... Re, re, derramó sus células este, espirituales del Creador en la tierra para que la tierra tuviera vida, porque de otra forma no, no tuviera vida la tierra. Y eso, eso es, eh, esa energía neutrina, que una ¿no? neutrina, que tiene otro nombre que no recuerdo ahorita, que es la que hace que, que se vaya día tras día triplicando esa energía y es la que, es la que sostiene en vida este planeta gracias a, a ese derrame de esas células ordenadoras, porque esas ordenan, ordenan a las células de la naturaleza para que las células de la naturaleza este, hagan, eh, cumplan la función que deben de cumplir. Pero el Jesucristo el, el no dijo, voy a hacer religiones para que sean... No, él, él no dijo eso, Él no vino a enseñar religiones, Así ni es. dijo ni formó su primera religión, que, no, voz, que ¿no? nos respetáramos uno al otro, que nosotros nos respetáramos que, que el creer en Él estaba en contacto con el Creador del Universo, no a un supuesto ser de otro planeta que, que por allá alguien... Este según sí, salió a relucir sé, eh, es? que es el supuestamente Dios. No, sí. es que todo todos los seres que ven en el cosmos traen la misión del creador sí, del Dios universo. Sí. Así es, señor, señor Crespin, alguna otra cosa que quiera agregar para finalizar nuestra entrevista? ¿Qué tenemos que, qué, qué mensaje nos puede dejar? Pues el mensaje es, es que en realidad eh, tienen que trabajar lógica, quieran o no quieran, si no lo hacen en esta vida, lo van a hacer en otra oportunidad que tengan, que tienen que trabajar agudamente y con dolor, con sufrimiento, ya no propiamente, es como se dice a, a los animales, cuando el que va barrechando, va picando el trasero a los animales para guiarlos, entonces es, es la manera de que lo van a hacer andar. Por eso es que es la oportunidad que, que tenemos ahorita en materia física, trabajamos de esa manera en desarrollar para poder este, cumplir la misión que tenemos. No tenemos una misión como ellos lo tienen en el planeta Tierra. De ahí están cumpliendo, están cumpliendo en estar exigiendo, de estar presentándose, de estar expuestos a, a que este, te en la vida. Por, tan, por los otros seres que, que vinieron desde el principio y que siguen aquí viviendo también en el planeta Tierra, tratando de, de, dividir, de dividir esa, esa misión, de esa labor. es Spinn, gracias por habernos dado regalado la entrevista y este, pues le agradecemos que nos haya dado este espacio que nos haya mostrado las preguntas, que nos haya hecho toda esta pues, enseñanza que tenemos que poco a poco aprender y que ojalá que poco a poco la gente aprenda su misión, ¿no? la misión por la que tiene que estar aquí. Pues así es, pero todo que tiene que hacerlo con entusiasmo y con voluntad para poder lograr la finalidad que tiene y, y, y es algo maravilloso cuando tenemos esa voluntad de trabajar, de trabajar realmente. Es. Y es la oportunidad que tenemos a través de estos medios eh, televisivos y a través de la radio poder eh, dar parte de lo que de nuestras experiencias que hemos tenido. Pues gracias para, para el programa Cosmonautas que nos ha arreglado esta, esta entrevista, le agradecemos. Igualmente.